sincera y de muy buen proceder le dijimos compañera necesitamos de usted y montada en su caballo me respondió con el tren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 Y bailando, y bailando, y bailando, ¿no? Sacas cuenta y son como cinco o seis horas. Y la verdad, bueno, hasta el siguiente día se siente un, poqu un poquito el cansancio, ¿no? Hoy todavía <ríe> se siente un poquito el cansancio, así ligero. Pero, pero, pero la bailada ¿quién te lo quita? Nadie. Bailé de niño, cosa que hacía muchísimo tiempo. Con Citlaly, no? tenemos a sí. como compañera.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 que tenían que ir todos con vegetales sí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 Pues ya están pidiendo otra, que, que quieren otro festejo. Está que... <risa> o sea, como los borrachos, quieren <risa> otra. <risa> Maestro, ¿qué es eso? Bueno, es que fíjate que aquí, platicando fuera del aire con setlali, este, está, estábamos proponiendo que a lo mejor podremos hacer otro formato así pequeño, como, pero para recibir el año nuevo. ¿Por qué? En Navidad es más familiar, pero en el año nuevo mucha gente anda buscando, ¿y qué hago? <risa> ¿No? Entonces a lo mejor podemos hacer algo... Podemos pensarlo, ¿no? Ya veremos ya no a ver con cómo grupo se en, Ajá, cómo se portan. Con, ya no con grupo en vivo, nos ponemos de ahí de DJs. A ver si nos lo merecen. Ajá. Sí, vamos a ver, a ver, a ver qué tal. Y armamos una rumba otra vez. Porque Ay. hace falta recibir el año y, y, y es como nos hacía falta bailar y estar así en contacto. Divertirnos, ¿no? Carcajearnos. Sí, ¿cómo Pisarnos, aventarnos. La verdad es que nos, nos reímos muchísimo.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 Ahí por la calle de Santa Mónica, la verdad, desconozco el número, pero ahorita lo vemos en las redes. 368. Es San, Santa Mónica y San Felipe, casi en las conflesas de la calle. Es una casona que no tenemos la, la, la oportunidad de conocerlo. Pero yo una vez le dije a Sergio, qué padre sería llegar a invadirlo bailando. Y Sergio dijo, adelante. Oh.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 Eh, quizá lo intentaste o te comparaste con alguien que bailaba muy bien y como no te salió como él, pues entonces mejor te reprimes, ¿no? O tienes un concepto muy alto de ti mismo y de repente ves que no te sale y ¡pam! Exactamente. Te o sea, quitan la escalera. O ¿no? te creas un concepto de que eres una especie de semidios y luego atacan a Dios, ¿no? <risa> Dios, ¿qué culpa tienen sí. estas cosas? Pero vamos con más música. ¿Sí? ¿De una vez más? Sí, sí, sí. Bueno, saludos a todos los que nos están escuchando, chicos. Ahí les voy contestando sus, sus mensajitos. Eh, vamos a escuchar, a ver, ya escuchamos a, a Fruco, ya escuchamos a Guayne, ya escuchamos, ya sé, vamos a escuchar a Tromboranga. Dale. Ay, Tromboranga es una agrupación, maestra, que a mí me fascina. De parceros. Sí, es genial. Es una gran orquesta. Se lucen La verdad es que tremendo Vamos a mandarle saludos a Luis también Porque esa es su palabra Lúzcase, a él le encanta esa palabra Vamos a escuchar una cancioncilla que se llama Humildad Vale Primero y quien fue el que aquí todo empezó Pero yo te traigo la noticia Respeto y humildad se te olvidó.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 Diferentes países también, maestro. Uh, sí. ¿Acuerdas usted eso que se acuerda? Eh, de italianos, franceses, de... de... Colombianos. Col sí, Colombianos. Cubanos. cubanos. Ah, porque aquí hay un mito. Todos los mexicanos creemos que los cubanos todos saben bailar. Es que los... como si ellos creyeran que todos los tapatíos sabemos bailar el jarabe el tapatío. Eso. No es cierto.